Toma de Cundinamarca en el municipio de Soacha, recordemos que es un ejercicio que viene realizando la gobernación del departamento de Cundinamarca prácticamente desde el comienzo de este cuatrenio, el gobernador Álvaro Cruz, pero ya en este cuarto ciclo el ejercicio comenzó hace alrededor de un mes, han visitado diferentes municipios, diferentes provincias y el fin de semana, específicamente el día viernes, le tocó a nuestro municipio de Soacha estuvo en cabeza la delegación la delegación de Cundinamarca la encabezó el secretario especial para asuntos de Soacha César Rico por parte del municipio estuvo la secretaria de infraestructura Dora Vera algunos líderes comunales que aunque no fue significativo yo diría que no fue mucha la gente que estuvo porque fue un evento cerrado, la verdad no entiendo a cuántos presidentes, a cuántos líderes se invitaron Fue un evento cerrado porque se realizó en el salón de protocolo y Zulay sabe que en el salón de protocolo no caben muchos. Uh -huh, sí, señor. No caben yo, muchas yo, personas. ¿Cuántos pero... cabrán? ¿Unos 80 por ahí? ¿Lleno, lleno? ¿Tal uh -huh. vez no alcanza? Tal, tal vez no. Bueno, yo diría no... que haya, a, había unos, no sé, unos 30, no muchos, líderes comunales y presidentes de junta, pero lo cierto es que el ejercicio se realizó, pues como ya lo mencioné, allí estuvo el secretario especial para asuntos de Soacha, César Rico. Pues sí, señor, el secretario explicó que esta toma en Soacha es parte de la entrega de informes sobre inversión y proyectos que se han realizado por parte del departamento en el municipio. Sencillamente se, se viene recorriendo el departamento de Cundinamarca en las diferentes secretarías, estábamos en el mes de mayo eh, haciendo la cuarta toma de, de entrega de informes de Cundinamarca donde se genera todo el proceso de información eh, de las inversiones que ha hecho eh, el departamento de Cundinamarca a lo largo y ancho del departamento y igualmente se hace también la presentación de la información de lo que se ha generado la inversión que se ha generado en cada uno de los municipios donde se haga la presentación. 8.17. Por parte del municipio estuvo la ingeniera Dora Veray, la secretaria de Infraestructura de la Alcaldía de Soacha, y dijo que para la secretaría que ella lidera, la jornada fue una rendición de cuentas en donde algunas cifras dadas por funcionarios de la gobernación no le quedaron muy claras. ¿Qué dice la secretaria de Infraestructura de Soacha? Nosotros como municipio siempre nos hemos quejado desde la administración, eh, en muchos casos por la falta de colaboración. En otros se resalta que algunas de las entidades de la gobernación articulan con nosotros y vamos a dejar una base planeada para los gobernantes siguientes. Eh, nuestra mayor diferencia es el tema del corredor Autopista Sur donde el gobierno municipal está totalmente de acuerdo con todos los medios de transporte, que llegue el viaducto, que llegue Transmilenio Fase 2, Fase 3, que lleguen las APPs como Regiotram, como la Perimetral del Sur, entre otros. Es la diferencia más grande que tenemos con la gobernación, aún así seguimos trabajando para lograr mejor movilidad en el municipio de Soacha. Sin embargo, el secretario César Rico habla de una cifra que supera los 300 mil millones de pesos en donde el componente con mayor inversión es el de salud. Eh, en, en el departamento pues eh, se pueden eh, varias inversiones que se han hecho en el tema de acueducto en alcantarillado alrededor de 60 mil millones de pesos en ciencia y tecnología más de 2.700 millones en infraestructura alrededor de 1.184 millones en consultorías 2.500 millones de pesos en salud 213 mil millones de pesos en seguridad 1.297 millones y en víctimas 2.288 millones de pesos efectivamente pues y eh, hay otros espacios y otras inversiones que, que son de menor valor pero pues que igualmente son importantes y son interesantes para el desarrollo del municipio se pagó por parte de la gobernación el pago de los estudios y diseños de fase 2 y fase 3 de Transmilenio costó alrededor de 2.500 millones de pesos el único que financió el 100% de estos estudios fue la gobernación de Cundinamarca, se han hecho inversiones en el tema de acueducto y alcantarillado en colectores, se está trabajando ahorita el proceso de lograr por fin llevarle el agua a al Divino Niño y a Altos de la Florida, a todo ese, todo ese sector de Altos de la Florida, el sector 1, 2, 3 y 4, eh, se han hecho inversiones en, en tecnología, en cámaras, en seguridad, en más participación en vehículos, en motos, eh, en muchas otras cosas se han podido generar inversiones. Ahí está entonces pues, César Augusto Rico, secretario especial de Para asuntos de Soacha de la Gobernación de Cundinamarca, a propósito del ejercicio de rendición de cuentas que se realizó el pasado viernes en el municipio de Soacha específicamente en el Salón de Protocolo, participaron también algunos líderes comunales, presidentes de las juntas de acción comunal algunos pues les cayó bien el ejercicio están agradecidos por la presencia de la gobernación pero hay otros que cuestionan bastante el papel que ha realizado en estos tres años y medio la gobernación en cabeza de Álvaro Cruz Vargas hablamos con Blanca Lilia Chavarro ya es presidenta de la Junta de Acción Comunal de Juan Pablo II Sector y dice que para algunos integrantes de la comunidad que asistieron a la rendición de cuentas el tema y el ejercicio fue claro y conciso pues en realidad fue muy, fueron muy claros con lo de la rendición de cuentas yo ya había asistido, asistido directamente en la gobernación cuando el gobernador dio su, su reporte eh, pero si sí, eso está bien y las cosas que no se, no se entendieron la doctora Vera nos las aclaró bien y, y, y salimos muy muy contentos de, de esta rendición de cuentas porque Son claras y concisas y, y, y es para el bienestar de toda la comunidad y de los cundinamarqueses en general. Y pues también de, de la gobernación, eh, recibimos hace poquito un kit que nos dieron como fue una carpa, un, un, un sonido y 20 sillas para mi barrio. A otros compañeros les dieron otras, otras cosas, igual eso se les agradece. Y también hemos recibido capacitación. Entonces, no, tampoco todo es malo. Pues para esta líder comunal de la Comuna 6 y específicamente del barrio Juan Pablo II segundo Sector, las ayudas, pues aunque no fueron significantes, sirven y ella hace alusión a al apoyo desde el IDACO, no Zulay, desde el Instituto de Acción Comunal. Recordemos que recientemente nosotros estuvimos en este evento de entrega donde a través del Instituto de Acción Comunal IDACO, desde la gobernación, pues se le entregaron dotaciones a las fundas de acción comunal, no a todas, a las que se inscribieron y a las que clasificaron. Lo cierto es que la toma de Cundinamarca se realizó en el municipio de Soacha